Se robaron dos máquinas de coser.、Eh, de las computadoras le sacaron los, los, los insumos que van adentro, no sé, las memorias RAM, los discos rígidos. Le, le chorearon eso. Y después, ¿qué más será? Se ve que para entrar arrancaron las、eh, cajitas de luz, la donde, donde van las teclas, para hacer cortocircuito y que saltara la térmica. Y a, a raíz de eso se pudieron meter. De la cocina se robaron los utensilios de la cocina, se robaron los tenedores, los cuchillos, la, los vasos, eh, ollas, eh, un grabador. Un, trataron de llevarse una balanza, pero la dejaron ahí tirada arriba al techo. Y después, bueno, se ve cómo arrancaron las, las rejas para pasar. Va, rejas no son, esas son、eh, anti, para los pelotazos, para frenar los pelotazos. Pero nadie se hace cargo, hoy fuimos a consejo.